Todo esto empieza un día que creo que tenía 10 años. Raquel me pide que me vaya a mi cuarto a jugar porque tenían gente que recibir. Y obviamente con mi picardía de los 10 años y como no se me decían las cosas, yo me asomé a una puerta donde vi en la mesa eh, un, una especie de quincho que había en el domicilio de acá de, ya de Junín, no del barrio militar, eh, estaba eh, Clara Britos, mi abuela, Graciela Briceño, mi tía, Roberto Rodolfo Mancini, Raquel Briceño, y entró por una puerta, por la puerta principal, el juez de paz de esa ciudad, Julio César Quiroga, quien, a quien yo conocía por porque, porque lo conocía, porque iba y tenía relación ahí, trayendo un bebé envuelto en ropa, Eh, que yo se llegué a sentir el olor, y me quedó grabada toda la vida, el olor a humo, y envuelto en una mantita celeste. Mi mamá, siempre con asquito, ordenó tirar esa ropa, y que se le, la cambiara. Eh, y se venía hacia adentro, por lo que yo decidí salir corriendo a mi cuarto. Estando en mi cuarto, me dijo, ¡Ay! ¿Sabés que tenemos una sorpresa? Vino la cigüeña, te trajo un hermanito, pero la cigüeña no se acuerda cuándo nació. Tenés que elegirle una fecha de nacimiento. Entonces, yo no sabía y dije, bueno para que tengamos los dos una fiestita el mismo día, que tenga mi misma fecha. Bueno, me dice, a mí me gusta Julio Iglesias, ¿viste? Así que Julio se va a llamar, pero tenés que elegirle el segundo nombre. Yo no sabía qué nombre y escucho justo en las noticias hablará el presidente de la nación, Jorge Rafael Videla, y dije, Rafael, mi hermano a partir de ese momento... Tomó el nombre de Julio Rafael Mancini, nacido el 28 de agosto de 1976.